Muy buenos días. Son las 7 de la mañana y en la estación meteorológica de Teleles la temperatura es de 14 grados con tres décimas. Comenzamos. La glorieta con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán. I was Saludos, es miércoles 4 de mayo, alcanzaremos una máxima de 19 grados, tendremos cielos nubosos y de nuevo se esperan lluvias para hoy que podrían ser débiles o puntualmente moderadas en nuestro municipio, nada que ver con lo que está pasando en Valencia o Murcia con inundaciones, granizo e incluso tornados. Esta tarde se va a rendir un homenaje a uno de los ilicitanos más universales, el escritor y director de cine Vicente Molina Foix, quien en 2020 fue propuesto por el Ayuntamiento para ser nombrado hijo predilecto de la ciudad, junto a la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez. Esta tarde en el Aula Cultural de La Glorieta se hablará de su obra gracias a la iniciativa de la Fundación Mediterráneo, cuyo gestor cultural, Vicente Sánchez, nos dará más detalles hoy ...en la entrevista que le vamos a realizar... ...en nuestro programa La Glorieta... ...también por ser miércoles en la tertulia... ...con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano... ...analizaremos los acuerdos más destacados... ...que fueron debatidos y aprobados ayer en el Pleno... ...que sirvió para sacar adelante... ...con la abstención de la oposición en bloque... ...la modificación presupuestaria necesaria... ...para destinar 7 millones de euros... ...al Plan de Ayudas a Familias, Empresas y Autónomos con el que combatir esa escalada de precios debido a la guerra de Ucrania. También también este pleno sirvió para mostrar unanimidad a la hora de apoyar a nuestros regantes en su defensa del trasvase Tajo Segura. Ayer el Gobierno aprobó el plan hidrológico del Tajo. Queda ahora que sea ratificado por el Consejo de Ministros. Pero se aprobó con los recortes propuestos, lo que significa haber iniciado el final de de esta infraestructura clave para nuestro desarrollo económico. Antonio Bazán, así comenzamos el día de hoy. Ayer era el temor, hoy ya es la certeza. El tajo segura, el trasvase, tiene los días contados. Habrá que empezar a buscar agua por otros lados, ver si por lo menos los precios son más económicos, porque parece que la decisión está tomada ya. O mirar al cielo y que continúen las lluvias. También es cierto. Venga, vamos a alzar el vuelo con el viento de Levante. Y volar, como la arena con el viento del grande, como mi pecho cuando le entran los arranques y no comprende más camino que volar. Volar, volar, volar, volar, volar. Donde los mapas se dibujan entre versos que dejo escrito mientras me regalo al viento. comparte mi locura por volar. volar. Volar volar. Bueno, esta música sin duda nos traslada cerca del Mediterráneo. Nos queda el mar Mediterráneo, el gobierno ha iniciado la cuenta atrás para el final del trasvase Tajo Segura, al aprobar ayer el plan hidrológico con los incrementos de los caudales ecológicos que reducen de forma progresiva los envíos de agua al Levante Español. A falta de que lo ratifique el Consejo de Ministros, ahora se van a iniciar las movilizaciones y la batalla judicial para defender una infraestructura clave en los tribunales. Ayer el Ayuntamiento y el Gobierno valenciano reafirmaron su compromiso de emprender acciones judiciales para la defensa de este trasvase. Además, ayer en el Pleno se aprobó por parte de PESO y Compromís continuar adelante con las exhumaciones en el cementerio viejo, a pesar del proceso judicial abierto contra el Ayuntamiento a instancias del Partido Popular por haberse iniciado las obras sin contrato. El Gobierno local considera que debe ser un juez, si considero oportuno, el que paralice estos trabajos y no el consistorio. También supimos ayer que el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para estabilizar 443 funcionarios interinos de la plantilla municipal. Ayer en el Pleno se aprobó la creación de las primeras 61 nuevas plazas. El 13 de mayo se aprobará en Junta de Gobierno y de forma extraordinaria y el 15 se van a consensuar las bases en la mesa de negociación del resto de los futuros procesos de estabilización. Y en deportes, Paco Gómez nos contará que el sábado elche Perdón Cádiz-Elche y recupera el equipo ilicitano a Pedro Vigas y a Raúl Guti para el partido. Las bajas seguras serán las de Enzo Rocco por sanción y Gonzalo Verdú por lesión, que podría perderse lo que queda de temporada según sus propias declaraciones realizadas ayer a Paco Gómez durante la inauguración de la tienda del Elche Club de Fútbol en el Centro Comercial Lallup. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Son las 7 de la mañana, casi 6 minutos. Tiempo perfecto para que Rosemary Alonso nos cuente el relato informativo. Bien, lo hemos dicho, el plan del Tajo se ha aprobado tal y como se temía y con ello el Gobierno, a falta de que sea ratificado por el Consejo de Ministros, ha iniciado la cuenta atrás para cerrar el trasvase Tajo Segura. A los regantes solo les queda continuar con las movilizaciones en la calle y acudir a los tribunales para evitar la muerte anunciada de una infraestructura que es clave para el desarrollo económico del levante español. Escuchamos al representante de los regantes, él es el presidente de la Comunidad General de los Substancias ...usuarios del trasero Sejucar lopo ...pero también de la sexta y séptima elevación de la Peña... ...de uno de los canales base de riegos de Levante... ...él es Ángel Urbina. Quitándonos 105 hectómetros cúbicos de agua... ...de los 200 que tenemos para regar... ...hace que a los regantes de esta zona... ...nos cueste... ...el doble de cara el agua... ...y sólo tendremos la mitad de lo que tenemos. Es el inicio de una muerte, como no luchemos todos, para evitar esta barbaridad que origina este gobierno que no atiende nada a los regantes. La gente humilde no asistimos para estos señoritos del PSOE. Pues las asociaciones agrarias no han perdido el tiempo. Ayer se reunieron para, precisamente, tomar seguir tomando las calles. La manifestación convocada este mes en Alicante tiene otra fecha, será el 17 de mayo y se aprovechará, evidentemente, para defender el trasvase Tajo Segura. Ayer, además, el presidente del Consejo, Chimo Puig, aseguraba que tienen razones jurídicas, políticas y sociales suficientes ...para defender este trasvase en los tribunales... ...y reafirmó su lealtad con los regantes, lo escuchamos. Los trasvases son absolutamente necesarios en este momento... ...son fundamentales para mantener esa agua para siempre en la que, más allá del nominalismo y más allá de cualquier acción fanática o electoralista, hay que ir buscando soluciones. Y son básicos para garantizar el agua, por ejemplo, aquí en Alicante. Por un lado estamos con el Júcar Vinalopó y quiero anunciarles que la Generalitat destinará 25 millones en las mejoras del Júcar Vinalopó hasta el 24. Y, por otra parte, el Tajo Segura, que como se sabe es fundamental, es irrenunciable y es una infraestructura que se debe utilizar desde luego con las máximas garantías y sobre todo teniendo en cuenta la mayor eficiencia. También el Ayuntamiento de Elche, en el Pleno de Adier, sacó adelante una declaración institucional para apoyar a los regantes en su batalla judicial contra la decisión del Gobierno de cerrar de forma progresiva el trasvase a cambio de dar agua desalada al territorio del Levante Español. Pues precisamente hablamos de los acuerdos plenarios de ayer, destacamos que al final todos los grupos de la oposición se abstuvieron a la hora de aprobar las modificaciones presupuestarias por más de 18 millones de euros, de los que siete se contemplan para ayudar a empresas, autónomos y familias con rentas bajas a hacer frente a la escalada de precios por la guerra de Ucrania. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ros. El Pleno ha dado luz verde con la abstención de toda la oposición a la modificación del presupuesto de este año para incluir partidas por algo más de 18 millones de euros. Una cantidad con la que poner en marcha el plan de ayudas para paliar las consecuencias económicas de la invasión en Ucrania. 7 millones de euros para empresas, autónomos y familias vulnerables a través de un paquete que incluye bonos para comprar electrodomésticos eficiente, pagar los recibos de la luz y el IBI, ayudas al alquiler, adquirir bicicletas y patinetes o incentivar el consumo. Por otro lado, se destinan algo más de 5 millones para saldar la deuda hasta la anterior legislatura y el pago de sentencias por expropiaciones. Sin olvidar a la incorporación de parte de las enmiendas de PP y Ciudadanos por valor de 2 millones de euros. La polémica se ha centrado en este punto. El PP ha criticado la falta de consenso en las propuestas y la ausencia de muchas de ellas. Según el portavoz adjunto de los populares, José Navarro, el gobierno local solo quiere lavar su imagen. Pues vamos a escuchar las declaraciones del portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, y la respuesta de la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía. Pues no, lo que ustedes pretendían era lavar su imagen y vender como una promesa lo que esto sí, señor González, esto sí es, repita conmigo, una falacia. Ahora bien, si las hemos incluido es porque nosotros así lo hemos eh, considerado y hemos querido, por voluntad política, porque eh, les recuerdo que no necesitamos sus votos para aprobar el presupuesto. Nos comprometimos a estudiar eh, las enmiendas e incorporarlas, eh, las que consideramos más coherentes y así lo hemos hecho. Les recuerdo, eh, señor Navarro, que le tendimos la mano en el mes de diciembre y en enero para llegar a un acuerdo. Incluso eh, les dijimos que lo firmábamos antes de aprobar los presupuestos. ¿Cuál fue su contestación? La señor Ruz. En vez de consensuar, nos dedicaron estas desqualificaciones y así consta en acta que era un paripé, un circo, una trampa dialéctica, una tomadura de pelo, un retorcimiento del lenguaje. Han hecho el ridículo. No vamos a ser cómplices de esta degradación. Pues el debate comenzó con eh, las propuestas que no se incluyeron en la modificación presupuestaria presupuestaria y continuó a propósito de las exhumaciones en el cementerio viejo. El Partido Popular pedía paralizar los trabajos hasta resolver el proceso judicial abierto contra la concejal de cultura Margantón por un presunto delito de malversación administrativa al iniciarse estos trabajos sin contrato. Al final, PSOE y Compromís, al tener la mayoría, votaron seguir adelante con las exhumaciones ya que deberá ser el juez el que decida si paralizarlas o no. Escuchamos a la concejal de Cultura, Margantón defendiendo la continuidad de estos trabajos. No se puede paralizar la reanudación de los trabajos, no sería justo para las familias de los represaliados que volvieran a quedar en el olvido después de un olvido de más de 80 años. Por lo tanto, conocen que el informe concluye de forma muy clara, concluye diciendo que del análisis realizado no se detecta actuación alguna que conlleve responsabilidad administrativa o penal ni tampoco ha existido perjuicio económico. Siguen insistiendo de forma pertinaz porque realmente lo que están haciendo es por mero interés político. Es para que las heridas de la guerra civil no cicatricen. Aunque todas las víctimas de la guerra son iguales, no todas han sido recordadas, ni todas han obtenido reparaciones y reconocimiento. Y el cruce de declaraciones entre gobierno y oposición se intensificó ante la moción del Partido Popular para instar ...al gobierno valenciano a iniciar los trámites... ...para la puesta en marcha del tranvía en Elche... ...como parte del pago de la deuda histórica. Los populares lo defendieron como una oportunidad... ...sin excusas para el futuro de Elche... ...pero el gobierno sigue poniendo como prioridad... ...la mejora de la red de transporte... ya ...que ya está creada como es la de cercanías. La propuesta no salió adelante... ...y el Partido Popular acusó al equipo de gobierno... ...de no tener proyectos para Elche y donde sí hubo unanimidad, fue en el rechazo a la decisión de cambiar la estación de origen y destino del AVE de Atocha a Chamartín. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La unanimidad en el tema de infraestructuras ferroviarias ha llegado con la moción de Ciudadanos para exigir al Gobierno y a Renfe que todos los trenes AVE tengan como origen y destino la estación de Atocha en lugar de la de Chamartín. Consideran que esta decisión política es un agravio a la línea más rentable del país y que se une a la infrafinanciación crónica de la provincia. El cambio a Chamartín, dicen, incrementa la duración del viaje y lo los desplazamientos y piden que se tenga en cuenta a Elche en el AVE low cost. Pues escuchamos a la portavoz de Compromís, Eva Crisol, proponente de esta moción hablando de las estaciones de llegada y de, de origen, pero estamos tenemos que hablar también de la prolongación del tiempo que supone ese cambio, que aquí no lo hemos dicho ninguno, casi 15 minutos ¿qué conseguimos con esto? Pues lo que estamos viendo la mayoría de los ilicitanos que tienen que coger un ave, se van a Alicante porque llegan antes, son más cómodos, tienen más frecuencias y al final esa inversión que se ha hecho en nuestro municipio instalando y eh, creando una, una estación y una parada y una línea específica pues quedará en desuso no por culpa de los ilicitanos ...sino por culpa del Gobierno de España... ...que no ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Y otro tema que también salió por unanimidad... ...fue el solicitar al Ministerio de Cultura... ...el regreso definitivo de la Dama de Ilche... ...en el año en que se celebra... ...el 125 aniversario de su hallazgo. Compromís propuso una declaración institucional... ...denominada la Alcudia... ...para contar con el apoyo de toda la corporación... Y lo consiguió, por lo que la portavoz Esther Díez valoró de forma muy positiva este acuerdo és una qüestió que ens pertoca els ilicitans i les ilicitanes per justícia, amb més beneficis amés que tindria retornar la dama a Ells, els beneficis econòmics, els beneficis culturals, els beneficis socials i per tant en que esperem és que duna vegada el Ministeri de Cultura atenga esta petició que fa el poble d'Elx, que se sustancia ara en aquest suport de tots els municipals, però que esperem que se sumen també les entitats ciutadanes per a aquesta reivindicació tinga encara especie y de una vegada el ministerio de cultura tenga esta petición también les contamos otros acuerdos de forma más resumida del pleno porque sirvió para iniciar los planes de estabilización de los 443 funcionarios interinos de la plantilla del ayuntamiento Por unanimidad se acordó hacer fijos a los primeros interinos, un total de 61, que han estado encadenando durante años contratos temporales. Esto supone un incremento presupuest no va a suponer un incremento presupuestario, según el concejal de Recursos Humanos, quien señaló que continuarán con la creación de más plazas fijas para todos los interinos. También se acordó conceder la cruz al mérito policial a los agentes que el pasado mes de octubre en la pedanía de Altavix se realizaron una intervención en, en la que se saldó con la incautación de 500 kilos de drogas en un camión que cubría la ruta entre Almería y los Países Bajos. Y por último destacamos que todos los grupos políticos, a excepción de Compromís, votaron a favor de la moción de Vox enmendada por el Partido Popular para rechazar la implantación de la tasa turística en Elche. Compromís fue el único que defendió la aplicación de esta tasa. Están escuchando la glorieta. Y continuamos ahora con otra polémica porque el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche sigue siendo muy crítico con la decisión del Consejo de autorizar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Nos lo cuenta Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, ross Pues sí, como saben, la pasada semana también el alcalde apoyó la decisión de Puig de implantar ese segundo grado de medicina en la provincia, afirmó que ambas universidades deben complementarse y trabajar en la misma dirección. Bien, pues ayer, como bien decías, el rector de la UMH se pronunció por redes sociales y en esa publicación que hizo a través de Facebook, Juan José Ruiz, aseguró que las opiniones eh, estilo cuñado y sujeta el cubata que opino son hasta convenientes, pero para la toma de decisiones serias, aseguraba, deberíamos acudir a la opinión de los profesionales. Y, seguidamente, citó un artículo del Foro de la Profesión Médica que ha trasladado también su preocupación por el aumento de plazas de medicina y la apertura de nuevos grados. Ante esta situación, el Foro de la Profesión pide a los ministerios y consejerías con competencias universitarias y sanitarias un estudio adecuado de esta realidad antes de aumentar las plazas pues afirman que son otros muchos los factores determinantes en la falta de, de médicos, como que el sistema sanitario no puede absorber la demanda de acceso a la formación sanitaria especializada, el elevado número de quienes optan por una segunda especialidad o la oferta laboral insuficiente que hay tras esa especialidad y, por lo tanto, la salida de especialistas que se dan formados aquí a otros países. Eh, los estudiantes de la UMH también han sido claros Aseguran que no necesitan más facultades de medicina y exigen que las decisiones se tomen en consenso con el estudiantado, que la universidad conserve la totalidad de las plazas tanto en hospitales como en centros sanitarios para realizar las prácticas, la implementación del mapa de titulaciones y, por último, incrementar el número de plazas MIR. Cambiamos de asunto. La Fundación Mediterráneo ha organizado junto al Instituto de Estudios Turo Lenses un acto de homenaje a Vicente Molina Fox para esta misma tarde, a las siete y media, en el Aula Cultural de la Glorieta. Se va a repartir la revista Turia, que con motivo de su 40 aniversario ha dedicado un monográfico muy completo a la obra y figura de este ilicitano universal, reconocido por ...con prestigiosos premios literarios... ...por la calidad de sus escritos... ...en el terreno literario ha destacado... ...en poesía, ensayo, novela y en cine... ...cuenta con un largometraje Sagitario... ...que rodó algunas de sus escenas aquí en el Che... ...además en 2020 fue propuesto por el equipo de gobierno... ...para ser nombrado... ...hijo predilecto de la ciudad... ...escuchamos al gestor cultural... ...de la Fundación Mediterráneo... ...Vicente Sánchez... Eh, eh, ...hacer este, este evento... ...este homenaje... Eh, a Vicente, que además es un ilicitano universal y hacerlo, como no, en su casa. Se estaba barajando, originalmente se estaban barajando algunas otras localizaciones en España, pero eh la Fundación Mediterráneo, mmm, juntamente con el Ayuntamiento de Elche, pues nos hemos traído este evento a su casa, ¿eh? a nuestra casa, a nuestro Centro Cultural de Elche, en particular, pero a su casa, a la casa de Vicente, que es el Che, que es el gitano y él tiene que estar con, con su gente. Y en la puerta chiquica del Salvador se han llevado a cabo unas obras en un edificio que, para sorpresa de los operarios y vecinos, se encontraron un ánfora del siglo XIX. Debido a su tamaño, ayer acaparó todas las miradas de vecinos y peatones que en el momento de su retirada pudieron contemplar esta pieza, que ya ha quedado depositada en el ma en el Museo Arqueológico y de Historia de Ilche, para realizar un estudio más detallado de los restos que sin duda se están encontrando en los solares situados en esa zona del casco histórico, cuyos cimientos están asentados sobre siglos de historia. Y el patronato del Misteri delche de va a renovar en los próximos meses la mitad de sus componentes de la Junta Rectora, tal y como indica la normativa. La Generalitat, Ayuntamiento y Obispado han iniciado ya las conversaciones para ver a quién se propone. También se renovará al representante de los cantores. Terminan su mandato, por tanto, Magdalena Campello, Pablo Ruz, Teresa Serrano, el secretario Joaquín Sempere y el tesorero Antonio Rodenas entre otros. El presidente seguirá siendo Francisco Borja. Estas renovaciones deben hacerse durante el primer trimestre, pero no es la primera vez que se retrasa a junio o julio. La Junta Rectora, con los nuevos miembros, seguirá velando por las representaciones anuales, el funcionamiento de la cesta y la difusión del misterio. Y terminamos con el balance de la Feria de Andalucía, que estuvo durante cuatro días abierta en el aparcamiento de Candalix, ofreciendo diversión y cultura flamenca. Los organizadores han señalado que han comenzado los preparativos para el próximo año y que se han quedado muy satisfechos por la gran acogida que ha tenido entre los solicitanos. El vicepresidente de la Casa de Andalucía, Antonio Antón, afirma que el balance es muy positivo y que ahora toca mejorar las próximas ediciones ha sido muy, ha sido una acogida enorme teníamos muchas ganas de fiesta la necesitábamos y la juventud se ha volcaba ¿eh? hay que poner más casetas claro. hay que poner más casetas igual traer más actuaciones pero bueno después de dos años sin cero que claro. no hemos podido hacer nada bueno y los, el balance es muy bueno, muy positivo y ahora hay que ver en qué se puede mejorar.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 Hola, buenos días. Segundo match ball, segunda pelota de partido para el Elche Club de Fútbol este próximo sábado en el Nuevo Mirandilla de Cádiz. Si el Elche gana hagan lo que hagan los demás rivales, conseguirá sentenciar a la permanencia matemática. También le valdría el empate siempre que el Granada perdiese su partido. Esos son los cálculos que hace el Elche Club de Fútbol, que desde luego no va a dejarse ir y va a buscar la victoria. Para ese partido, el técnico del Elche tiene buenas noticias. Va a recuperar a los dos hombres que salieron en camilla en el partido frente a Osasuna. Tanto Pedro Vigas, que incluso tuvieron que llevarlo al hospital para hacerle revisión, como eh, Raúl Guti con una fuerte brecha en su ojo que le impidió la visión y poder seguir jugando. Los dos ayer volvieron a los entrenamientos y van a poder llegar para ese partido. Las bajas seguras son las de Enzo Rocco sancionado y Gonzalo Verdú lesionado. Y las dudas, la de Mojica todavía no se le han hecho pruebas. Y también está por ver si llega a tiempo Lucas Bolle. El que tiene claro que se pierde la temporada es Gonzalo Verdú, a pesar de que todavía no conoce los resultados. Pero por sensaciones, ayer por la tarde nos comentaba que se pierde los cuatro partidos que faltan. Habla el capitán del Elche, Gonzalo Verdú. Bueno, falta ver el alcance, a ver hasta dónde ha llegado, pero es evidente que por el dolor y las sensaciones que hay, hay una lesión importante. Pero bueno, esperemos que sea el menos tiempo posible y que la recuperación vaya bien, que es lo importante. lo mejor de los casos te pierdes la temporada, lo que queda. Sí, todo, todo apunta que sí, ya que te digo por sensaciones y por cómo está la zona de inflamación. Son, quedan tres semanas y es muy difícil eh, acortar los plazos, pero ya te digo que, que por sensaciones creo que, que se descartaría eso, esos cuatro partidos. Lo cierto es que el Elche va a jugar esos cuatro partidos en apenas 15 días y el primero será este sábado frente al Cádiz. Declaraciones de Gonzalo Verdú que ayer recogíamos en la multitudinaria inauguración de la tienda oficial del Elche Club de Fútbol en el centro comercial La Llub. Muchos chavales, muchas familias para hacerse fotos y recoger autógrafos de los cuatro capitanes, Gonzalo Verdú, Fidel Chávez, Edgar Badía y Antonio Barragán, donde también estuvo el presidente del Elche, que nos confirmó que no solo se van a vender equipaciones, camisetas y productos del Elche, sino también será un punto de venta de entradas y para la próxima temporada, venta de abonos. Hasta luego.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 ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autocima Hyundai... ...y la vaquería del Can Delch. De con el embolsamiento de aire frío en altura... ...desplazándose hacia el Mediterráneo... ...comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica... ...con precipitaciones que nos van a acompañar... ...durante buena parte del día... A lo largo de la madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos que nos han dejado temperaturas homogéneas en el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 14 grados. En el sur del se hemos alcanzado mínimas en torno a los 12-13 grados. Hoy tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones de carácter débil, puntualmente moderadas, precipitaciones que serán persistentes a lo largo de la jornada. El protagonista, el viento de Noruega, de este Rachas que a partir de las horas centrales del día podrían alcanzar los 50 km por hora bajan las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 19 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 19-20 grados. Por lo tanto, una jornada marcada por la lluvia. Para mañana jueves se retirará la borrasca, las altas presiones irán avanzando, como mucho durante la madrugada se podría escapar alguna gota, pero conforme vaya avanzando la mañana, apertura de claros con tendencia a cielos poco nubosos. El viento de nordeste irá a menos, a rachas de 30-40 km por hora y comenzarán ya a subir las temperaturas máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 15 grados Viernes, sábado, domingo se impone el anticiclón, rompemos la dinámica de lluvia que hemos tenido durante las últimas semanas, ambiente soleado con algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos valores que van a rondar los 24 grados.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 I trees of green Material Scano Todo para la construcción Reformas y mejoras Material Scano Aislamiento térmico acústico Material Scano Para impermeabilizar Material Scano Material Scano Imprescindibles para construir En Carretera La Hoya En el 965 45 Y en materialescano.com I see skies blue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 La Fundación Mediterráneo ha organizado junto al Instituto de Estudios Turolenses un acto en el Aula Cultural de la Glorieta para esta misma tarde con el objetivo de rendir homenaje al escritor y director de cine ilícitano Vicente Molina Foix. La revista Turia le dedica un monográfico por lo que esta tarde se presentará ese nuevo estudio sobre una de las figuras más destacadas de las letras españolas y contará con la presencia del periodista cultural Fernando del Val. Pues bien, para hablar de este acto tenemos con nosotros hoy al gestor cultural de la Fundación Mediterráneo en Elche, Vicente Sánchez. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Encantado de saludaros. Eh, ¿Por qué? Porque ¿La revista Turia qué es lo que recoge? ¿Por qué este acto tan importante es lo que recoge la revista Turia de Vicente Molina Fois? Eh, eh, el público de Elche, el, todos aquellos que quieran venir, Eh, lo podrán comprobarlo vamos a entregar vamos a entregar un número monográfico de, de la revista turia dedicado exclusivamente a la figura de vicente molina fos yo he tenido bueno tengo ese número en la mano ahora mismo es un número muy completo muy gordo muy sustancioso como no puede ser menos porque la figura eh, tanto en el cine como en la literatura eh, la figura artística literaria de vicente molina fos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 es ilícitano y él tiene que estar con, con su gente importante si vais a repartir esa revista monográfica de este ilícitano tan universal que tenemos y que va a ser eh, nombrado hijo predilecto de la ciudad vicente uh -huh. eh, vais a repartir a qué hora a qué hora empieza el acto sí, la actividad eh, la actividad realmente eh, va a ser una actividad bastante ágil eh, no no queremos que el público piense que va a ser una un como diría yo una, un conjunto de discursos, etcétera va a ser una cosa un acto conversacional entre periodista y vigente se va a repasar los hitos eh, claves de su vida eh, en un espacio en el auditorio de, de, la, de aquí del, del centro cultural de la gorieta y va a ser muy ágil, muy ágil, aunque inevitablemente va a venir el, el alcalde evidentemente y se le agradecemos muchísimo la colaboración y puede que tenga cierta duración de más. Originalmente, preveíamos que iba a ser una hora aproximadamente, pero evidentemente tiene mucho tirón eh, eh, Vicente en su tierra, y probablemente, eh, como mucho será, entre hora y media y dos horas. Eso, y a posterior de este de esta conversación final, con ruegos y preguntas por parte del público, etcétera y a se entrega la, la revista. ¿A qué hora? Es que, que, es, que, es un, que es más bien más que revista, perdón, <coughs> más que revista es un libro, o sea, es que tiene tiene mucha sustancia, yo creo que al público le va a gustar mucho. ¿Pero a qué hora empieza? ¿A las siete? A las siete y media de la tarde. Bien, lo dicho en el aula cultural, se va a repasar la vida de este ilicitano ilustre, Tiene muchos hitos, desde los premios, tiene su testamento literario en la caja del Instituto de Cervantes, pero ¿qué, qué tiene la Fundación mediterráneo Vicente Molina Fois? Eh, él tiene una colaboración muy estrecha con nosotros, eh, con el patronato de la Fundación. Desde hace muchos años está inmerso en, en la actividad cultural que digamos que, que el plan estratégico de la, de la Fundación redacta. Él nos ayuda a, a mantener una actividad cultural importante. Evidentemente, somos herederos de la obra social de, de la desaparecida caja de ahorros del Mediterráneo. Mantenemos ese mismo espíritu, pero tener en el patronato a una figura como Vicente eh, hace que la actividad cultural sea eh, más reducida que antes, obviamente, pero que mantenga siempre ese nivel importante Eh, alto, un nivel top y eso se lo debemos a él y, y estamos profundamente agradecidos entonces eh. todo lo que hagamos por él siempre será poco ¿Habrá actuación musical? porque él es amante y así lo reflejan algunas de sus publicaciones de la ópera Sí, efectivamente pero este acto no... bueno, y también podemos repasar eh, aparte de, de, del tema musical también él ha hecho algunas piezas que cinematográficas. <ríe> la verdad es que la, la figura de Vicente nos daría para tener un acto de no empezar a las siete y media, empezar por la tarde y tirarnos hasta la noche. Pero él, a petición propia, él quiere un acto conversacional para hacerlo ágil y cómodo pensando en su público, en sus paisanos de Elche. Mm, va a ser un acto de toma y daca, preguntas el responderá será muy digamos de un acto de memoria, ¿no? De memoria histórica, vamos a decirlo así. Va a ser bastante sencillo, sobre todo para para que el público pueda intervenir y pueda pueda estar cómodo. Es valiente, no tiene nada que ocultar, se enfrenta al público a las preguntas, se desnuda literariamente, artísticamente sí, sí, sí, sí. ante su público y a, y en su ciudad en Elche que él, la ha escogido Vicente Molina. Sí. Eh, eres también, aparte del gestor cultural Eres el director del Festival Internacional de Cine Vicente Molina Foix En esta edición que vais la prolongáis Dos semanas Mucho más que las ediciones anteriores ¿Va a tener algún papel? Él, a ver, él en, en alguna ocasión eh, Nos ha indicado Y estamos viendo la manera de hacerlo Él eh, nos ha indicado La manera de volver al, al sistema Que se hacía en los años 80 de poder insertar un cortometraje antes de las películas sí que es cierto que el mundo del audiovisual ha cambiado ya no es como antes entonces esto eh, habla con las distribuidoras esto siempre es complejo sí que es cierto que algo de esto va a haber algo de esto va a ver porque él nos lo ha pedido ya te digo que él como te he comentado antes él nos marca unas, una serie de, de líneas pero de alguna manera muy amable él no, no marca indicaciones de trabajo él siempre nos da consejos a raíz de la experiencia tan inmensa que tiene y del tema del cine concretamente del tema del cine como saltamos este año a los largos eh, en parte gracias a las indicaciones que él nos, ha, nos comentó hace un par de un par de ediciones hizo un discurso en la, en la gala de clausura hace un par de ediciones, entonces él nos marcó una serie de ideas que las hemos recogido por eso en parte saltamos a los largos y, eh, y queremos ver la manera de poder insertar cortometrajes juntos a los largos esto esto es un reto porque muchas veces las salas de exhibición no lo ven no lo tienen claro pero bueno ese es el siguiente ese será el siguiente objetivo pero en fin uno de los objetivos que nos marcó lo hemos cumplido hemos soltado al largometraje y si dios queda haremos más cosas. Pues Vicente, eh, acabamos con otra figura, la de Luis Buñuel. ¿También lo habéis escogido para el cartel de este año, del FICIE? Sí, sí, sí. sí, sí. Con Luis Buñuel, eh, la figura... Eh, a ver, el cartel... Matamos muchos pájaros de un tiro con esta figura. Aparte de que la 45 edición pedía un diseño muy fuerte de imagen y un diseño muy poderoso, una figura muy, muy emblemática cinematográficamente, hacemos un guiño a nuestro cofundador, que es el cineclub Luis Buñuel, que lleva ya 50 años, nada menos, funcionando. Y también eh, hacemos un guiño a precisamente a esa época dorada de Luis Buñuel, que precisamente es la época en que nació el Cine Club, Eso, ese, esos años de la transición, que, que, que gracias al Cine entraba un nuevo tipo de cine, el cine de Luis Buñuel, entre otras cosas, entre otros tipos de cine. En aquel momento él, él, él le denominaban el cineasta maldito, muy eh, muy denostado por la época postfranquista pero gracias a él el, el cine de verdad eh, ha entrado en, en las salas de cine ¿no? entonces yo creo que se merecía Eh, Luis Buñuel hacerle un, un homenaje dentro de, del cartel y de paso hacer un homenaje al cine Luis Buñuel que también es muy significativo en esta ciudad de Elche. Pues muchísimas gracias Vicente Sánchez. Eh, eh, tendremos que esperar a julio para el festival pero no vamos a esperar para escuchar, oír y conocer más detalles de la obra literaria y cinematográfica de ese ilicitano universal que es Vicente Molina Foix, y que lo tenemos hoy en el aula cultural de la Fundación Mediterráneo en La Glorieta. Gracias a las siete y media. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa... Qué madruga contigo. Son las 8 menos cuarto de la mañana y nosotros vamos a recordarles las noticias con las que hemos comenzado este programa de la Glorieta a las 7 de la mañana. Hemos eh, titulado en como noticia destacada lo que ocurrió ayer y es que el Gobierno ha iniciado la cuenta atrás para el final del trasvase Tajo Segura al aprobar el plan hidrológico con los incrementos de los caudales que reducen de forma progresiva los envíos de agua al Levante Español, a falta de que lo ratifique el Consejo de Ministros. Ahora se iniciarán pues las movilizaciones con esa aprobación del Plan Hidrológico y la batalla judicial también para defender una infraestructura que es clave. Ayer el Ayuntamiento y el Gobierno valenciano reafirmaron su compromiso de emprender acciones judiciales para la defensa de este trasvase. En el Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento, PSOE y Compromisa aprobaron continuar adelante con las exhumaciones en el cementerio viejo a pesar del proceso judicial abierto contra el Ayuntamiento, abierto a instancias del Partido Popular por haberse iniciado las obras sin contrato. El Gobierno considera que debe ser un juez, si considera oportuno, el que paralice estos trabajos y no el consistorio. También el Pleno sirvió para algo importante y es que se inició el proceso para estabilizar a los 443 funcionarios interinos de la plantilla municipal. aprobó Se aprobó por unanimidad la creación de las primeras 61 nuevas plazas. Ahora el 13 de mayo se aprobará Junta de Gobierno y de forma extraordinaria y el 15 se va a consensuar las bases en la mesa de negociación para continuar con el resto plazas de las plazas. El Elche Club de Fútbol recupera a Pedro Vigas y a Raúl Guti para el partido del sábado contra el Cádiz. Las bajas seguras serán las de Enzo Rocco por sanción y Gonzalo Verdú por lesión, que podría perderse lo que queda de temporada, según sus propias declaraciones realizadas ayer a Paco Gómez durante la inauguración multitudinaria de la tienda del Elche Club de Fútbol en el Centro Comercial la Lallup.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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Teleelx radiomarca en directo. El próximo jueves, 5 de mayo, estaremos en la Plaza Salvador Allende, en el sector V. De 10 a 1, sigue en directo en el 101.4 FM y en televisión, el programa Entre Amigos. En directo desde la Plaza Salvador Allende, con la colaboración de UT Elche, Ayuntamiento de Elche.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 Vinga ento Benyentu... La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez.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 la glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Batán. Son las 8 de la mañana, comenzamos la segunda hora del programa La glorita contándoles las noticias. Ya está lloviendo a estas horas de la mañana y continuarán según la previsión de Vicente Bordonado. Alcanzaremos una máxima hoy de 19 grados. Y el plan del tajo, hablamos del agua que no llega porque se ha aprobado tal y como se temía y con ello el Gobierno a falta de que sea ratificado por el Consejo de Ministros ha iniciado la cuenta atrás para cerrar el trasvase tajo segura.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 Pues ayer las organizaciones agrarias y de regantes ya se pusieron manos a la obra para concretar el calendario de movilizaciones. La próxima manifestación será en Alicante y ya hay otra fecha, el 17 de mayo. Se aprovechará para defender este trasvase. Ayer, además, el presidente del consell Chimo Puig, aseguraba, aseguraba que tienen razones jurídicas, políticas y sociales para defender el trasvase ante los tribunales y reafirmó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 El eh, portavoz de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, Ramón Abad, destacó ayer la defensa del trasvase Tajo Segura y mm, dijo que apoya el Partido Socialista apoya al alcalde y al equipo de gobierno por suscribir ese recurso del Consejo. Para el Partido Socialista de Elche, la defensa del trasvase Tajo Segura es una defensa inquebrantable y es un compromiso que hemos tenido siempre. Por lo tanto, desde el PSOE de Elche apoyamos la decisión del presidente Chimo Puig, del consell de la Generalitat Valenciana, de hacer un recurso frente a la decisión eh, mantenida para recortar los caudales de, del Tajo al Segura.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 Y el tono del debate subió a la hora de eh, pues eh, analizar la moción del Partido Popular para instar al Consejo a iniciar los trámites para la puesta en marcha del tranvía como parte del pago de la deuda histórica. Los populares lo defendieron como una oportunidad sin excusas para el futuro de elche pero el Gobierno...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 ...sino por culpa del Gobierno de España... ...que no ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Un tema que también salió por unanimidad... ...fue solicitar al Ministerio de Cultura... ...el regreso definitivo de la Dama del Che... ...en el año en que se celebra el 125 aniversario de su hallazgo. Compromís propuso una declaración institucional... ...denominada la Alcudia... ...que logró el apoyo de toda la Corporación Municipal... ...por lo que su portavoz, nada más terminar el Pleno... ...realizó esta valoración tan satisfactoria és una qüestió que ens pertoca als solicitants i a les solicitanes per justícia, amb més beneficis amb que tindria retornar la dama a Ells, els beneficis econòmics, els beneficis culturals, els beneficis socials, i per tant el que esperem és que d'una vegada el Ministeri de Cultura atenga esta petició que fa el poble d'Ells, que se substància ara en aquest suport de tots els municipals, però que esperem que se sumen també les entitats ciutadanes y el pleno también sirvió para iniciar para algo muy importante, iniciar los planes de estabilización de los 443 funcionarios interinos de la plantilla de la plantilla municipal. Por unanimidad se acordó hacer fijos a los primeros interinos, un total de 61, que han estado encadenando durante años contratos temporales. Esto supone un no va a suponer un incremento presupuestario, según señaló el concejal de Recursos Humanos Ramón Abad, quien destacó que van a continuar con la creación ...de más plazas fijas para todos los interinos. Ya lo que se debate en estos tiempos es la solución. Ya tenemos encima de la mesa un marco jurídico... ...en el que poder, ese conjunto de las administraciones públicas... ...poder solucionar este problema histórico. Por lo tanto, para un humilde teniente de alcalde... ...de recursos humanos del Ayuntamiento de Elche... ...traer hoy a esta sesión plenaria, a este punto... ...es una satisfacción, es una ilusión de todo el departamento el poder solucionar este problema histórico. 433 plazas de interinos que se van a estabilizar en el Ayuntamiento vaya, de Ester. 433 familias que van a poder ver resueltas su situación de abuso de la temporalidad en los últimos años.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 Y como acabamos de escuchar en la entrevista realizada a Vicente Sanchís, gestor cultural de la Fundación Mediterráneo,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 en particular pero a su casa, a la casa de Vicente que es Elche. Y en la calle Porta Chiquica del Salvador eh, se han llevado a cabo unas obras en un edificio y para sorpresa de los operarios y vecinos se ha encontrado una ánfora del siglo 19. Debido a su gran tamaño, acaparó todas las miradas de vecinos y peatones que en el momento de su retirada pudieron contemplarla. La pieza ha quedado depositada en el MAE para realizar un estudio más detallado de los restos que se están encontrando en muchos solares situados en esa zona del casco histórico, cuyos cimientos están sin duda asentados sobre siglos de historia. Y el Patronato del Misteri va a renovar en los próximos meses la mitad de los componentes de la Junta Rectora, tal y como indica la normativa. La Generalitat, Ayuntamiento y el Obispado han iniciado las conversaciones para ver a quién se propone. También se va a renovar al representante de los cantores.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 Y terminamos haciendo el balance de la Feria de Andalucía que estuvo en el aparcamiento de, durante cuatro, de Candalix durante cuatro días, abierta ofreciendo diversión, cultura y baile flamenco. Los organizadores señalaron que han comenzado ya los preparativos para el próximo año y se han quedado muy satisfechos por la gran acogida que ha tenido entre los ilicitanos. El vicepresidente de la Casa de Andalucía, Antonio Antón,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 Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme Pensando volver hacia atrás No puedo en la vida Las cosas suceden A Aún pregunto ¿Qué parte de tu destino Se quedó conmigo? Pregunto ¿Qué parte Se quedó por el camino? En TeleLg Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. seáis innovadores. los sueños son locos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 Y después de la previsión del tiempo, vamos con el consejo del día. Ese consejo que nos ofrece todos los días, de lunes a viernes, la empresa mixta iWestelch. En iWestelch queremos estar cerca de ti. Elige el canal de atención que más se adapte a tus necesidades. Por internet en iWestelch.com, llamando al teléfono gratuito 900 700 749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 la Glorieta, el programa que madruga contigo. Jo sò el... <coughs> que si el teu pare, jo que el teu pal. Jo sò que el teu pal. Jo sò si t'agrada reunir-te amb gent com tu per a rememorar frases com aquesta, el pròxim 7 de maig gaudiràs passejant pel centre històric d'Elx amb els personatges de la saga galàctica més famosa. Que la compra t'acompañe. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. Col·labora la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.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 Bar, bares para vivirlos El che es una palabra muy seria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 Con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Llueve en Elche. La temperatura ahora mismo, según la estación meteorológica metrológica Teleelch, es de 14 grados con 9 décimas. Buen momento, buena temperatura, para marcharnos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta nos cuenta cómo está el tráfico. Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Pues hoy tenemos un aumento del tránsito generalizado propiciado por la combinación perfecta. Hora punta de entrada a los centros escolares y lluvia. Como es habitual a esta hora, el tráfico es más denso en los accesos y salidas de la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante…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 ...por trabajo de desmontaje de la feria. La calle Porta de la Morera estará cortada... ...en el tramo entre, la, entre las calles de Ahoís y Beethoven... ...de 10 a 12 de la mañana. La calle Antonio Antón Asencio continúa cortada por obras... ...por lo tanto no se podrá acceder desde Baja de Moros... ...hacia Juan Carlos I. Utilice vías alternativas. Y por último, recordar que con la calzada mojada... ...hay que aumentar la distancia de seguridad...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 Bien, pues después de conocer cuál es el estado de nuestras eh, principales avenidas y calles del centro urbano, del casco urbano, vamos a conocer cuáles son los principales titulares que destaca la prensa nacional y eso nos lo acerca todos los días Antonio Bazán. ¿Tienes ya abierto tu kiosco particular? Ya le hemos echado un vistazo así por encima a todos. Y ahí, como en botica. De todo en titulares. ¿Seguro? Sí, ¿No, sí, sí. no, no es monográfico no. todavía lo de la crisis por el no, espionaje del sistema no, no. Pegasus? Y... Hay de todo un poco. Ah, y cada uno ah, además que... lo toma de una manera distinta. Hay vale. distintas posibilidades. El, Te lo cuento. El diario El País ¿eh? habla de, de las consecuencias que está teniendo esta crisis del espionaje. Pues no. Prácticamente, ¿no? Bueno. No, no, hay en un rinconcito. Mira, dice, en un rinconcito, el gobierno deja en el aire el futuro de la directora del CNI por Pegasus. Pero bueno. eso es en un rinconcito. A lo que hace referencia la fotografía es eh, un enfrentamiento entre dos mujeres a las puertas del Supremo en Washington. Ah, claro. Porque el Supremo de Estados Unidos se dispone a revocar el derecho al aborto casi 50 años después. Uh -huh. Cada país lleva su ritmo. Desde luego que se han encendido las calles en Estados Unidos Cierto. Y también, otra de las fotos bueno, es un barómetro el barómetro de mayo indica que el Partido Popular de Feijóo frena el auge de Vox y alcanza al PSOE Está claro que el Partido Popular tira hacia arriba Cambiamos de periódico, nos vamos a ABC veces habla de la guerra en Ucrania, o por lo menos por la ayuda internacional, que dice España a la cola en ayuda internacional a Ucrania. Una fotografía eh, de una mujer y un hombre y una mujer escayolada con el brazo derecho que bueno eh, intentan ayudarla, es la ayuda humanitaria. Dice una mujer evacuada en Mariupol a su llegada ayer al centro de refugiados de Ceporilla. Y en la parte alta, encima de la fotografía, un titular. Sánchez blinda a Robles, pero no a la directora del CNI. ¿Te <risa> imaginas quién va a caer? Hombre, claro. Siempre caen los más débiles. <risa> Tiene los días contados la directora del CNI. En El Mundo abrimos portada, fotografía, la misma, de esas dos mujeres enfrentadas a favor y en contra del aborto. Joe Biden esquivará en el Congreso la sentencia del aborto. En titular en la parte alta, el CNI instruyó hace un año al gobierno para sortear Pegasus, algo que parece que no consiguieron. Y sobre la guerra, una fotografía también a los evacuados en Mariupol, en esa acería. Creíamos que el mundo se había olvidado de Mariupol. Y por último, abrimos la razón. Y nos quedamos con su portada. Fotografía... De la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ayer en la Moncloa. El titular, los expertos del CNI, no creen a Sánchez sobre el espionaje de Pegasus. Es un tema muy complicado que le va, bueno, gravísimo que le va a pasar factura al gobierno, que yo creo que ya le está pasando factura con esto del efecto Feijóo, eh, por los datos que publica la prensa nacional en estos días sobre la intención de voto. De y españoles. sobre la guerra dice Putin planea la anexión de Donbás en mayo con un referéndum falso. Alguien ha dicho por ahí, eso me lo apunto yo, que el 9 de mayo puede ser la fecha que termine la guerra. No lo ha dicho alguien, ¿eh? lo ha dicho el propio Papa Francisco, que bueno. dicen que le han dicho que puede ser el 9 de mayo. Pues... Esperemos ¿tiene, que ¿tiene tenga razón. Tiene relación directa con alguien que lo sabe perfectamente. Sí, pero Putin todavía no le recibe. Veremos cuándo. Este es el resumen que hacemos de los titulares de la prensa nacional.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 La próxima semana en la Logia de Cultural de Altavix se va a representar la tercera obra ya teatral de un grupo amateur de jóvenes eh, pues eh, amantes del teatro, de este arte, de las artes escénicas. Ellos son el grupo de teatro amateur Cadillac y llevan a cabo todo un clásico de Federico García Lorca sobre los escenarios, un clásico suponemos que adaptado a los nuevos tiempos. La pues efectivamente llevan Yerma, eh, uno de las de los personajes eh, con más fuerza de este escritor, Lorca, poeta y dramaturgo. Nosotros tenemos en estos momentos en el estudio de Teleelche Radio Marca a la codirectora del grupo de teatro Cadillac, que ya es Islam Aghmoj. Muy buenos días. Buenos días. Y le acompaña la coprotagonista Marina Córdoba. Buenos días. Buenos días. Hábladme primero de quiénes sois. Eh, eh, Marina, el, el grupo de teatro Cadillac, ¿dónde nació? ¿Aquí en Elche? Sí, efectivamente nació aquí en Elche hace tres años. ...lo que ocurre es que yo... ...es mi primera obra con ellos... ...pese a que yo... Eh, ...mi primera interpretación fue en septiembre... ...en la mostra... ...que en es esta obra... ...pero los inicios lo conoce más mi compañera. Islam... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué Yerma... ...por qué llevarla al escenario... ...esta representación teatral? Bueno, pues es un clásico... ...de Lorca... ...que hemos querido llevar a los escenarios para representar cómo era la mujer de eh, los años 30-40 del pueblo español. Eh, hemos introducido nuestro toque personal, que es la parte musical. Siempre intentamos eh, llevar una parte musical en cada obra que hacemos. Hemos incluido también otro o, o sea que eh, me estás hablando de que el clásico de Lorca lo habéis convertido en musical. No es un musical como tal, pero sí que tiene en ciertos momentos tiene una parte musical que hemos conseguido que tenga una armonía y una concordancia con, con la obra. Marina, ¿no desentonas entonces? ¿Afinas? Tienes que cantar, te hacen cantar además de actuar? No, yo no, yo solamente soy actriz, yo solamente actúo. Vale, entonces serán los coros quien quién es el que aporta la música islam a, a este a a esta representación. Tenemos por parte del triángulo amoroso que sufre Yerma, un personaje, Víctor, que tiene una voz espectacular, que os invitamos a que vengáis para poder disfrutarlo. Tenemos otro personaje entrañable que es Jacinta, que también canta, va a haber instrumento en directo, o sea que van a disfrutar de drama, de música, de mucha emoción. Sois jóvenes, es un grupo de amateur que acaba de empezar, tenéis tres años de vida, tres obras de teatro. ¿Es el primer musical para vosotros? ¿La primera vez que vais a poner música en el escenario? No, de hecho nuestro, nuestra primera obra fue original, que la escribimos junto con la directiva de Cadillac Teatro, que fuimos los primeros que la fundamos, y esa ya era un musical... Y la siguiente fue Romeo y Julieta, que también introducimos música y está ya nuestro nuestro tercer clásico. O sea que lleváis la música en el ADN. Por eso quizá el Cadillac haciendo un guiño a loquillo, Islam. Sí, sí, sí. Entonces, sois jóvenes, ¿qué música es la que os gusta? ¿Los 80? Bueno, pese a que nuestro, nuestro nombre parece como muy de esa época, ¿verdad?, Eh, somos amantes de todo tipo de música. Nos encanta todas las disciplinas del arte y la cultura, incluirlo en todos nuestros proyectos. Marina, ¿y te encuentras cómoda? Tú acabas de aterrizar. Sí, la verdad es que estoy muy cómoda porque mis compañeros también han sido muy, muy amables y me han sabido dar un buen, un buen espacio. y, me estoy y, y Pensaba que ibas a decir un buen empujón con esto de la interpretación. quién te dirige, ¿Quién te dirige, Marina? ¿Quién me dirige? A ver, el grupo directivo, pero Pablo es el director de esta obra y es el que más hace hincapié, el que más me ha ayudado. Hemos hablado de cómo lo, lo vais a poner en escena, pero no hemos hablado del contenido, del mensaje eh, que queréis eh, pues eh, eh, transmitir al público. ¿Slam con, con Yerma? ¿Qué mensajes? Porque aquí hay mucho. Mucho, hay mucho que Sobre... analizar. Eh, llevamos al escenario diferentes mujeres que aportan diferentes historias. Tenemos una mujer que tiene unas inmensas ganas de ser madre y no lo consigue. consigue. Tenemos otra mujer que no desea ser madre y lo es. Otras que son forzadas a casarse... Entonces, dentro de esas situaciones en el que son subyugadas por los hombres, van encontrando su camino hacia la independencia y hacia la fuerza interior de decir yo me planto aquí. Lo habéis adaptado a estos tiempos o habéis seguido seguís respetáis eh, la literatura de Lorca. Hemos respetado eh, los años en los que en los que se ambienta y a pesar de haber dado nuestro toque ...hemos querido mantener la, la esencia de, de Lorca. Pues eh, para terminar, hacer un llamamiento para que acudan. El, es entrada libre, vosotros sois amateurs. Eh, como os han dejado este espacio de la Iodja de Altavix? Efectivamente, antes de nada, queremos también agradecer al Ayuntamiento... ...porque invierta en juventud, en arte y en cultura... ...porque nos han... Eh, facilitado no la el establecimiento de la lonja, pueden adquirir sus entradas en InstaTicket o bien entrando desde nuestro Instagram Cadillac Teatro y os invitamos a todos a que vayáis a verla Recordamos la hora y el día Efectivamente, el día 13 de mayo a las 9 Pues muchísimas gracias Gracias, gracias.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 Con una centésima es lo que tenemos, el suelo está mojado, ha llovido y de momento no llueve, pero se esperan lluvias para hoy. Hoy miércoles, 4 de mayo de 2022. Bueno, pues mira, tal día como hoy, pero en 1959 se celebraba la primera ceremonia de los premios Grammy. Los premios Grammy, originariamente premios gramófono son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y ciencias de la grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento pues a un logro musical en un año el año anterior Las cuatro categorías son álbum del año grabación del año canción del año y artista nuevo luego hay muchas más categorías ¿no? Bueno pues en la primera edición arrasó un italiano Claro, Federico... No. El... Do domenico Moduño? Eso, el Doménico. Yo le he dicho Federico, sí. pero era el de eh, Volare, ¿no? Volare. Doménico <ríe> sí. Moduño con su Volare en el piú di pinto di blu, en el azul más pintado. Bueno, pues fue la mejor canción del año. La canción, eh, también el mejor intérprete vocal pop masculino. Era 1959. Era la primera edición. Ya se han celebrado 64. Vamos a por la 65, pero recordamos que 4 de mayo del 59 con volare domenico moduño el primero que ganó el grammy pienso que un sueño coino un ritor mai più mi dipingllevo lemania e la fa blue Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare Nel cielo infinito Volare oh, oh. Cantare ti pinto di blu felice di stare lassù e volavo volavo felice più in alto del sole dan ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me oh! di blu felice di stare lassù ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo Trappunto di stelle Volare Oh, oh. Cantare oh, oh, oh Nel blu degli occhi tuoi blu Felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu la tua voce è una musica dolce che suona per me oh Tuio blu felice di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu felice La Glorieta con Rosmaría Alonso e Antonio Vazán I'm running down like a silver line in love. Hemos llegado a las nueve en punto de la mañana, a la tercera hora del programa La Glorieta y pues después del relato informativo vamos a analizar todos los acuerdos que se adoptaron en el pleno de ayer con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano. Eso será sobre las nueve y veinte de la mañana. Antes, comenzamos de nuevo, si ustedes han incorporado a estas horas a nuestro programa La Glorieta, pues comenzamos con el relato de las noticias. Hoy mal llevamos en portada pues lo que sucedió ayer en el Consejo del Agua, en la Confederación del Tajo, y es que se aprobó el plan hidrológico como se temía, y con ello el Gobierno, a falta de que lo ratifique el Consejo de Ministros, ha iniciado ya la cuenta atrás para cerrar el trasvase Tajo Segura. A los regantes solo les queda continuar con las movilizaciones en la calle. Ya han fijado para el 17 de mayo la movilización en Alicante y acudir a los tribunales para evitar la muerte anunciada y no van a estar solos. Escuchamos la primera reacción de los regantes al portavoz Ángel Urbina. Quitándonos 105 hectómetros cúbicos de agua de los 200 que tenemos para regar, hace que a los regantes de esta zona nos cueste el doble de cara el agua y solo tendremos la mitad lo que tenemos. Pues al gobierno socialista le caen en las críticas, las críticas por esta decisión y por eso ayer el presidente del Consejo, Chimo Puig, se apresuró a pues decir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 En la necesidad de salir ayer, y lo hizo el portavoz de la Comisión Ejecutiva, diciendo que también se suman, apoyan al consell a la hora de recurrir ante los tribunales y también apoyan la decisión que se adoptó ayer en el Pleno, esa declaración institucional para apoyar a los regantes. Para el Partido Socialista de Elche, la defensa del trapase Tajo Segura es una defensa inquebrantable y es un compromiso fundamental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 Pues la polémica continuó a propósito de las exhumaciones en el cementerio viejo. El PP pedía paralizar los trabajos hasta resolver el proceso judicial abierto contra la concejal de cultura Margantón por un presunto delito de malversación administrativa al iniciarse estos trabajos sin contrato. Al final, peso y compromiso al tener la mayoría votaron seguir adelante con las exhumaciones ya que debe, deberá ser el juez el que decida si paralizarlas o no. Y el debate pues subió, subió de tono, siguió subiendo de tono y se intensificó ante la moción del Partido Popular para instar al Consell a iniciar los trámites para la puesta en marcha del tranvía como parte del pago de la deuda histórica.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 Y otro tema que también salió por unanimidad fue solicitar al Ministerio de Cultura el regreso definitivo de la Dama de Elche en el año en que se celebra el 125 aniversario de su hallazgo. Así que Compromís se mostró satisfecho ante la posibilidad de haber aprobado por unanimidad esa declaración institucional denominada la Alcudia. Escuchamos a Esther Villar és una qüestió que ens pertoca els il·licitants i a les il·licitanes per justícia, amb beneficis, a més beneficis que tindria retornar la dama a Ells, els beneficis econòmics, els beneficis culturals, els beneficis socials, i per tant el que esperem és que d'una vegada el Ministeri de Cultura atenga esta petició que fa el poble d'Els, que se substancia ara en aquest suport de tots els municipals, però que esperem que se sumen també les entitats ciutadanes.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 Y por último les contamos que también se acordó conceder la cruz al mérito policial a los agentes que el pasado octubre realizaron una intervención en la partida de Altavix, que se saldó con la incautación de 500 kilos de droga en un camión que cubría la ruta entre Almería y Países Bajos. La glorieta con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán was running blind like a silver lining over Y más asuntos, el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche sigue siendo muy crítico, sobre todo en redes sociales, con la decisión del Consell del Gobierno Valenciano de autorizar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 La pieza ha quedado depositada ya en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche para realizar un estudio más detallado de los restos que se están encontrando no solo aquí sino en otros solares situados en la zona del casco histórico cuyos cimientos están asentados sobre siglos de historia.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 anuales, el funcionamiento de la festa y la difusión del misterio. Y terminamos con el balance que sobre la Feria Andaluza realizó nos realizó ayer el vicepresidente de la Casa de Andalucía, Antonio Antón, quien ha destacado la alta participación del público que acudió durante esos cuatro días a la feria situada en el aparcamiento de Candalix y dijo que ahora toca trabajo, trabajar ...para mejorar las próximas ediciones. Ha sido muy ha sido una acogida enorme, teníamos muchas ganas de fiesta... ...la necesitábamos, y la juventud se ha volcado. ¿eh? Hay que poner más casetas, claro. hay que poner más casetas... ...igual más actuaciones, pero bueno, después de dos años sin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 El Hogar del Profesional Talleres JJ Linero Y Material Escano Recuerda, este sábado a las 6 Cádiz Elche Enmarcador Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestros compañeros Pedro Soriano, el periodista Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Y a Gaspar Macía. Muy buenos días, Gaspar. Buenos días, buen día. Buen día. Bueno, pues vamos... No sé si será buen día, pero la cuestión es que las calles se van a tomar... ...por parte de los regantes, los agricultores... ...por lo que sucedió ayer en la demarcación... ...en el Consejo de Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo... ...finalmente se ha aprobado ese plan hidrológico del Tajo... ...tal y como lo ha propuesto la ministra... ...con los recortes de los envíos de agua al Levante Español... ...esto supone la cuenta atrás para el fin de este trasvase... ...Pedro... Pues sí, es muy posible que el empeño en aumentar los... no es un empeño, vamos a ver, es, es una obligación que tiene el Estado español de aumentar los caudales ecológicos, porque creo que incluso Bruselas nos está sancionando por eso. Pero ese empeño que, que pasa por recortar el agua del Trapas, en lugar de exigir a quien le corresponda, no sé a quién, que se depuren las aguas de Madrid y de Toledo porque existen cauces para, para que esas aguas mejoren sensiblemente y no tengamos que estar contaminando el tajo, y entonces el caudal ecológico no tenga que ser la barbaridad que tiene que ser para que el agua se sane y se vaya a Portugal, pues claro, eh, ¿por dónde se cae siempre...? Eh, por pues la cuerda se rompe por por el la más, más débil y entonces el lado más débil en este caso es el, el trasvase Tajo Segura a cambio de futuras desalinizadoras, desaladoras, etcétera, etcétera que bueno, pues que no llegan Ese es no el plan llegan. Y como no llegan, pues tampoco llega el agua y encima el agua que llega la vamos a recortar a la mitad pues efectivamente a ver si el desierto llega a Madrid y, y todos están tan contentos El Consejo de Ministros se va a atrever, Gaspar, a ratificar esto ...esta muerte anunciada del trasvaseta, José Gura, ...porque bueno, queda ahora solo el último paso... ...el Consejo de Ministros... ...bueno, yo creo que no tendrá dudas... ¿no? O, si, ...o habrá Consejo de Ministros cuando llegue... Si, ¿no? ...si hay un informe... ...ya de la Comisión que... ...que lo propone y la Ministra lo propone y tal... ...no creo que esté... ...ahora el Gobierno por abrir otro frente... ...de... ...de, de división interna... ...sobre todo porque la parte más... ...el ala más izquierdista... ...en el caso de Unidas Podemos... Eh, ...pues son antitrasbasistas, quiero decir, la izquierda tradicional... ...ya lo hemos comentado aquí otras veces, tiene una, una fobia especial... ...por los trasbases, eh, que en principio es un principio solidario... ...de redistribuir los recursos hídricos entre zonas que tienen... ...son excedentes con zonas deficitarias, pero que eso pues bueno, ya no existe porque ahora es todo el, el, la sostenibilidad y todo eso por la cual todos estamos, pero ya hemos visto, por ejemplo, cómo la guerra de, de, de Putin ahí en Ucrania ha, ha, ha, ha puesto pata de arriba toda la transición ecológica energética en la Unión Europea. De momento resulta que la energía más denostada y más abominada de, de todas, que era la nuclear, es la energía verde. Entonces, pues bueno quiere decir que cambian las tordas porque la situación es distinta. Aquí parece que no, aquí se ensalza la, la, el sector primario, se dice que España es un gran productor agrícola, que eh, gracias a eso en situaciones como las las que hemos pasado eh, hemos podido salir adelante alimentando a la población y tal, y luego a la mínima de cambio pues se le da un bofetón bien dado para que no pueda seguir siendo eso y dependamos de terceros países de... De, de, otro, de otras regiones, como sabemos que viene fruta y verdura eh, en cantidades cada, cada vez mayores y, por supuesto, de peor calidad. ¿no? Pero bueno, al final esto son decisiones políticas y y bueno, pues ver, esto ha enfadado a mucha gente, ha enfadado, a, por supuesto, a nuestro alcalde, al presidente de la Generalitat, pero claro, la cosa no pasa de ahí, porque la influencia política está en otros en otros sitios eh, más importantes que aquí. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta también que la comunidad valenciana es muy alargada y al final eh, el que, lo que afecta al sur de la provincia de Alicante, pues en Valencia eh, se, se ve de otra manera, muy distinta. Entonces, pues bueno, declaraciones grandilocuentes, vamos a presentar recursos, vamos a presentar tal, pero bueno, la, la, la presión política en otros sitios la hacen mejor, en Castilla-La Mancha, por ejemplo. ¿no? Pues sí, vimos ayer al el Ayuntamiento de Ilche eh, por unanimidad al sacar adelante esa declaración institucional de apoyo a los regantes, de apoyo al consell en su recurso judicial que ya está preparando y también vimos al, a la Ejecutiva Socialista, a la nueva Ejecutiva Socialista también salir, salir en defensa de los regantes. Pedro, estas son ¿es lo, que, lo único que le queda al Gobierno Socialista?, Pues sí. eh, ...mantener... ...pero te voy a decir, aun siendo poco que lo es... ...porque con esto no se va a ninguna parte... ...como nos ha demostrado la historia... ...con siendo poco como es... ...lo que tenemos que hacer es tomar nota... ...tenemos que tomar nota... ...para cuando cambien las tornas... ...y gobiernen otros que ahora prometen... ...el agua, el oro y el moro... ...eh, Vemos, veremos a ver qué hacen... ...eh, porque... ...ojo que aquí eh, ya nadie es inocente... ¿eh? ...aquí ya eh, los turnos de gobierno... ...ya los hemos superado... ...no hemos llegado a Podemos ni a vos pero a lo mejor quién sabe, pero tomemos nota, ¿eh? esto está pasando ahora, estos son los responsables, los culpables de que posiblemente parte de la economía del sur, de la comunidad valenciana, incluido elche Che, ¿eh? decaiga y, y se vaya al traste, pero tomemos nota de quién, aunque sea solo de palabra, habla y cuando cambien las tornas esperemos a ver qué pasa, yo creo que ni unos ni otros se van a preocupar de esto, ¿Por qué? Pues como acaba de decir muy bien Gaspar, porque parece que nuestras Esto es el Levante Feliz, ¿no? Mm. Y aquí, como el Levante Feliz tiene turismo, tiene zapatos, tiene tal, tal, tal, tal... Ahí saldrán, de alguna manera saldrán, y yo creo que sí, que saldremos, que, que, que inventaremos algo, porque somos, somos muy fenicios, somos muy inventores, hacemos agua de donde no hay, mm. o sea, regamos hasta sin agua... Y, Lo hemos y, hecho durante siglos Y, ¿sí? y, y ya veremos ¿eh? Y parece que Madrid y los que mandan O, o Valencia que también está bastante al norte mm -hmm. Parece que bueno, pues ahí es, el Levante mm -hmm. Feliz ya Bueno, pues ...ya se las dirán, compondrá... No, ...ahora dirán, bueno, ya vais a tener trasvase de Júcar... no ...porque después, por, de, por fin, después de... ...en de, de, sí. fin, de toda la... bueno ...habían dicho para mayo, no sé si estará sí, llegando sí, los 18 no, no, no, no, no. metros... ...como que... está lloviendo habrán dicho, bueno, no, por pues no, no, el momento no, no vamos, a es, día, ...vamos a parar un pero poco... Bueno, que, es, eh, bueno. decir ...que eso no, no compensa ni mucho menos... El, el, ...la situación que se puede crear... ...y como dice Pedro, pues claro, al final resulta que si... ...cambian las tornas ahora y en Castilla-La Mancha gobierna el PP... En el gobierno central el PP y aquí el PP y no sé qué tal, como ha habido épocas uh -huh. en las que ha sido así, tampoco se ha movido mucho, excepto el memorándum ese que se aprobó eh, con la oposición también de socialistas y demás, que se aprobó en tiempos de, de Rajoy, creo recordar. Uh -huh que establecía los caudales que se trasvasaba y que como se ha visto no sirve para no ha nada. Sido para nada en la eh, sí. pero bueno, ahí se bueno, pero porque lo ha cambiado la, el nuevo gobierno? Claro, pues por eso bueno, pero quiero que, decir. Que Vamos a ver que también lo puede cambiar y Sí, si estamos viendo es que, Se, eh, se puede cambiar, si es que sí. las normas se pueden cambiar. El anterior líder del PP defenestrado por sus propios sí. Sí. por sus sí. propios camaradas al estilo de, de César eh, y bruto, ¿no? Era, sí. Bueno, bruto, bruto era, fue, no, que era, lo ha pillado. Sí bueno era uno de uno ellos, de ellos pero sí. eran todos varios ¿no? senadores los que se lo cargaron pero bueno así ha pasado no entonces él eh, su, uno de sus lemas eh, fundamental era todo lo que aprueben esto lo vamos a derogar vamos a ver eso cómo se puede un país cómo puede avanzar así no pues bueno así estamos Eh, vamos a seguir eh, con decisiones de gran calado. Esta es una, sin duda, y va a ser muy grave para la economía agrícola de este territorio. Veremos qué puede conseguir eh, los agricultores en la calle, porque creo que les queda, y los tribunales. La batalla judicial es inmensa y llegará a Europa. Nos esperan años duros. Pero hay otra decisión también importante, la que se llevó a cabo por parte del Consejo, en, el, en la Semana de Santa Faz, en esa semana semifestiva, la Universidad de Alicante estaba cerrada, en la que el presidente se reunió con la rectora en el campus Alicante de San Vicente y allí anunció la implantación del grado de Medicina para el curso 2023-2024, creo recordar. Bien, pues una decisión que evidentemente ha causado malestar y mucha preocupación en la Universidad de Elche. Y sorpresa, tanto en el Consejo Social, el rector, como en los estudiantes, que el alcalde haya salido defendiendo a Chimopuch, la decisión del Consejo. Pedro, ¿el alcalde se ha equivocado? No lo sé. La verdad es que no lo sé que, con qué criterio científico, y mira que son criterios universitarios, porque estamos hablando de dos universidades, ¿Qué criterios científicos apoyan a ampliar en la otra universidad la facultad de medicina? No lo sé. El Porque rector quien, dice que son criterios políticos, hay no dice, hay ninguno sí, científico. Hay quien dice que hacen falta médicos y hay quien dice que sí, que hacen falta médicos, pero que sobran titulados en medicina. O sea, es decir que... <risa> Que, ...que los médicos que hacen falta no los cubre la administración... ...y hay médicos que se tienen que marchar al extranjero... ...hay médicos que están en paro... ...hay médicos que están haciendo de enfermeros... ...hay, hay toda una, una historia y tal... ...¿el alcalde que ha hecho?... ...pues el alcalde ha hecho pues, políticamente... ...lo que más le conviene... ...y más en los tiempos que estamos... ...que da un año de las elecciones... ...él tiene claro dónde, están, dónde está su gente... ...y por supuesto no va a defraudar a esa gente... ...y va a seguir apoyando a Bush en las decisiones que tome... ...de la universidad y fuera de la universidad... ...eso hay que tenerlo claro... ...que es una decisión errónea o acertada... ...yo pues no lo sé... ...es que no tengo, no he leído ningún estudio que aconseje... ...esa, esa ampliación de los titulados en medicina... Y luego el tema local, yo creo que importa poco aquí, es un tema universitario, o sea, nuestra facultad de medicina de la Universidad de Elche está en San Juan. Ya. Yeah. O sea, aporta muy poco al producto interior bruto de esta ciudad porque aquí no vienen estudiantes de medicina ni a vivir, ni a comer, ni a transitar, ni a tomarse una caña, a... o sea, localmente, veo el alcalde ha dicho, bueno, pues si qué tiene que ganar mi pueblo con esto? Mi pueblo no gana nada porque esta facultad está allí. Entonces es un tema interno de la universidad. ¿Dónde están los míos? Chimo pues yo con Chimo Eh, Gaspar, sí, eh, bueno. ¿estás con Pedro? Que el alcalde ah, tiene claro dónde está su gente sí, y, por supuesto, y si el se alcalde, ha equivocado Sí, ¿no? el alcalde va a apoyar a Chimo Puy, Como dice Pedro, en todo lo que haga falta Porque es, es su asidero Para volver a ser candidato Todos sabemos El público notorio Que es, eh, tiene una cordial enemistad Con sí. con su secretario general Y provincial, Alejandro Soler sí. Y sí. que es posible que sea Alejandro señalará a quien tenga que señalar y en el partido todos dirán que sí. Entonces él eh, pues tiene que estar al lado de Chimo Puig, que será en última instancia el que de Valencia santifique o no la propuesta de electoral. Aparte de eso, este, esto es un tema bastante espeso para el, para el general de los ciudadanos, entre los que me incluyo. La universidad era un mundo endogámico, um, uh -huh. casi autárquico, ahí uh -huh. en el que nadie puede entrar y cada decisión política que entra ahí causa revuelo y tal. Eh, bueno, de todas formas, pues... Y de lo Gaspar, y necesita una reforma. Y necesita una reforma en profundidad. Bueno, y, <risa> y, y, ¿y tanto. Y, pues, Pero en fin, eso de eso aparte es como poder judicial y demás, ¿no? Que somos un poder mm. ahí que está intocable, pero bueno, la soberanía nacional tiene que estar por encima de eso, no los jueces no gobiernan y tal. Bueno, pero en fin, no entre moren más terreno. No. ¿no? Porque Pedro es ya, otro me, ya está haciendo señales sí, de pita. Sí, sí, bueno, sí. quiero decir que al final si es necesario o no se han aprobado o ha habido intentos de aprobar unas universidades privadas en Alicante uh -huh. que parecía que con un gobierno del pp por pues, estaban a punto de, de salir adelante sin ninguna base ni ninguna necesidad concreta de tal aquí existe un informe de aneca del organismo de el organismo de académico tal que, que dice que sí que es, es factible y que se ha habido estudio ha habido informe del de los, en fin, del consell de y que faltaba no sólo parece ser que la, el visto bueno de la Consejera de sanidad para ponerlo en marcha en los, los colegios médicos por su parte están en contra eh, eh, bueno pues tienen sus argumentos de que estamos comentando de que so de, de que sobran médicos Eh, ...pero sobran médicos porque no se les contrata... ...aquí tienen que salirse uh -huh. fuera... ...entonces la, la, el tema está en si seguimos formando médicos... ...para que se vayan fuera o para que pasen al paro... ...entonces es una cuestión muy muy discutible... y el, ...al final yo creo que la base de todo está en que no existe un estudio fehaciente en este caso de la consellería que es la de la, la generalidad parcial eh, claro diciendo vamos a ver la situación actual de los eh, de la, la oferta médica es tal y la demanda es cual existe un déficit de 200.000 o die mil o 20 o 30 médicos en la comunidad valenciana y entonces ajustar la, la, la formación a eso es difícil porque eso va fluctuando. Entonces nos viene una epidemia como esta, una pandemia, y vemos que nos le hacen falta médicos, enfermeros, celadores, nos le hace falta todo. Eh, baja la pandemia, entonces... Pues, al paro. Al paro. Entonces, vuelve a subir, vuelve a subir. Entonces, esto es un desastre total y total, absoluto. Sí. Entonces, bueno, hay que tener una claridad de los médicos, las plantillas que sean necesarias, que eso cuesta. hay que La ciudadanía también tiene que asumir mm. que eso cuesta mucho. Entonces, si hay que ponerle dos céntimos a un señor o a una familia que pernocta en una habitación, pues hay que ponérselo. Quiero decir, que al final hay que ser realista pero como eso no lo vamos a conseguir, entonces claro. pues vamos a seguir con la batalla política de si porque tú lo apoyas. Tendríamos que ir también a los periodistas que hacen falta, tendríamos que ir a, a, <risa> claro, a, a los esto, arquitectos que hacen esto, falta, esto no a serve... los claro, químicos pero... que hacen falta, o sea, tendríamos que... Esto fin de cuentas es más esencial, porque es la sanidad. Pero bueno, sí, todos sí. sabemos, estábamos leyendo ayer, creo que daban cifras hace unos días, de que sí. han bajado los hospitales que han bajado tal, entonces en las consultas pendientes, entonces dice, bueno, es que este de tres, de cuatro meses lo ha rebajado a dos meses. Pero eso es una barbaridad para una operación. Dos meses ya es una barbaridad, pero nos parece ya que está bien. Oye, esperarse esos dos meses, bueno, no está mal. Pues no, señora. Los, las consultas especialistas que están y, y las consultas de los centros de salud que serán para dos o tres semanas, pero es que eso, eso es un colapso total del sistema sanitario. Entonces, ¿hacen falta más médicos? Probablemente pero hay que ser racional y ver los que los que hay en el paro, ¿por qué no quieren trabajar? Si aquí se cobra 1200 euros... y se van a Alemania, o se van a Francia, y cobran 3000, pues bueno, pues oye, pues mira, yo me arriesgo, me voy, aunque la vida sea más cara, pero al final es lo que hay. entonces Sí, eh. pero aquí soporta el gasto público, la formación de esos médicos y se, y se benefician en otros claro, sitios. Bueno, sí. Eso es eh, el destino, de este, el sino de este país. Eh, vamos con el Pleno, porque también en el Pleno eh, pues el equipo de gobierno con su mayoría decidió seguir adelante con los trabajos de las exhumaciones en el cementerio viejo. El PP pedía paralizarlas por ese proceso judicial que se ha abierto. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tienen que paralizarse las exhumaciones? Sí. Bueno, tú seguiste el pleno, Pedro. Sí, es, eh, lo es seguí que poco, Este punto hasta, fue muy polémico, otra que, vez no, a... Hasta que tuve sí. que cortarlo, porque sí. Ya, sí. No, ya no, no tenía podía nada más. Mejor que no. Hacer. No, pues vamos a ver, es un tema peliagudo, porque efectivamente hay un proceso judicial, pero claro, a largo me lo fía. Los procesos judiciales aquí ya sabemos cuándo empiezan, pero nunca sabemos cuándo acaban ni dónde acaban, porque pueden llegar a muchos sitios. Un proceso judicial, tiene siempre suelen tener largo, largos recorridos. Yo... Sinceramente, o sea, personalmente estoy a favor de las exhumaciones y de que se realicen, porque por una razón de lesa humanidad, o sea, uh -huh. yo creo que hay un un interés humano de unas familias que quieren dar eh, sepultura sí. digna a sus familiares y yo creo que eso debería de prevalecer un poco. Claro, palo a la administración por no hacer bien las cosas narices y precisamente en estas cosas que están rodeadas de una alta sensibilidad porque estamos estamos hablando de sentimientos de, de personas ¿no? que, que tienen el empeño en, en que esto se realice pues encima debían de ser mucho más escúpulosa la administración a la hora de hacer bien de hacer bien las cosas y no provocar que esto acabe pues ya veremos cuándo y dónde como, como acabo de decir sumando yo si, si es posible y no hay ninguna transgresión de la legalidad, porque eso sí, la ley tiene que estar por encima de todo, yo soy partidario de continuar, por, por eso que he dicho, por simplemente por una razón de, de unos sentimientos uh -huh. que están ahí latentes. Y cuanto más polémica hay sobre eso, tenemos que acordarnos de que hay esas personas que están detrás de, de, de esos familiares mal enterrados, ya una uh -huh. tragedia cuando se les quitó la vida y encima se le ha dado una mala muerte en el sentido de dejarlos ahí amontonados y tal, pues yo creo que en base a esos sentimientos, yo creo que se debería hacer un esfuerzo común de toda la corporación para que ese ciclo, para ese proceso, finalice. En las parras. Sí, bueno, yo creo que si no hay un mandamiento del juzgado en contra, pues debe el proceso administrativo, debe seguir. Es decir, que bueno, eh, ha habido esto, está, eh, está en base a una adjudicación adjudicaciones un tanto... ...irregulares eh, que se realizaron, eh, eso se ha corregido, se han vuelto a, a adjudicar... ...y bueno, pues el proceso tiene que seguir adelante. Si hay unas medidas cautelares del juzgado que dice, oiga, paren eso, pues bueno, uh -huh. pues se para. En cualquier caso, bueno, esto debería ser... Claro, el problema de la memoria histórica es que nació como una ley que la derecha no reconocía. Entonces... Eh, ese era el problema de, en España aún tenemos en fin de la guerra civil muy presente en algunos aspectos como se ve cada día en los debates tanto del Parlamento como de incluso de aquí de los del ayuntamiento y sí si, se sigue sigue existiendo un bando contra otro. Entonces, no ha habido una concordia total en el cual pues eh ...en la cual se alcanzará ese acuerdo de mínimos... es decir, vamos a desenterrar a los muertos... ...de uno y otro bando... ...o de personas que no eran ni un, de, de, de un bando ni de otro... ...y que acabaron ahí en la cuneta... ...o acabaron en fosas comunes... ...pues vamos a desenterrarlos... ...y vamos a dárselo eh, los restos a sus familiares... ...para que lo entierren y tal... ...y vamos a identificarlos... ...es una cuestión, como dice Pedro... De, ...de pura humanidad... ...de pura humanidad... ...el problema es cuando eso se convierte en un arma política... Se aprueba sin el consenso mínimo necesario, que ya sabemos que eso en España en estos uh -huh. momentos, e incluso en época de Zapatero cuando se aprobó, es imposible, pero bueno, por lo menos un acercamiento que no se vea que era algo contra... Porque aquí en elche la represión hubo una represión durante la guerra que era por parte de la izquierda, y los, uh -huh. y los paseos y demás eran de los partidos de la izquierda, principalmente el Partido Comunista. Y, los, y entonces, luego vino la represión franquista y era el otro bando el que ajusticiaba de manera sumadísima uh -huh. y sin... Entonces, claro, ha habido fallecidos por los dos bandos Entonces, aquí y en todo, prácticamente toda España, con lo cual, si no se alcanza ese consenso, como estamos viendo, que cada vez se, se, la cosa está más enconada porque la crispación política y el la polarización que existe llega a todos los aspectos. Entonces, este es uno más. Entonces, algo que es de... de de pura humanidad, de desenterrar a personas que están ahí enterradas de mala manera uh -huh. y, y que los sus familiares los, los pues se convierte en un arma política más, lamentablemente. Lamentablemente, no tenían que haberse equivocado en este asunto. Eh, vamos con otro asunto también de gran calado que se aprobó en el Pleno. Eh, ayer el concejal de Recursos Humanos lo decía, mostraba orgulloso que por fin... Eh, podías poner sobre la mesa la estabilización de los interinos. Son 443 funcionarios interinos que van a pasar a ser de, funcionarios de, de, de fijos. 1700 de 1.700. De 1.000 y pico 1800. de la plantilla municipal. No eh, está mal. <ríe> este, abuso, este abuso de los contratos temporales, ¿se puede explicar? ¿Tiene explicación? Alguna tendrá, porque es una sí, realidad. Sí, porque no se podían aumentar plantillas. hubo Arribamos no. ya desde la crisis de, del 2008, incluso de antes, que se congelaron todas las ofertas públicas de empleo. Entonces <risa> los ayuntamientos necesitaban personal para cubrir determinadas áreas, bajas demás. Y entonces recurrieron a la interinidad. Los profesores en los colegios, todo ¿Sí? esto fue sí Sí, pero lo que parece un contrasentido yo voy ya a la raíz de, del asunto de que la administración... ...en estos tiempos del internet, de la informática, de tal... ...que se suponía la muerte del papel... Pues ...prácticamente los papeles han, se han reducido... ...que sea una máquina todavía mayor de necesitar más personal y más personal... ...hombre, si me dices, estos son los interinos... ...pues son la mayoría asistentes sociales... ...que en tiempos de la pandemia hubo que aumentar para... ...la asistencia a familias necesitadas, tal, la infancia mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, pues lo entiendo porque eso no lo puede hacer un ordenador, pero no lo sé, no no no tengo los datos su, suficientes, lo que sí es no, es, es un todo. Es una es llamativo de que una plantilla de mil y pico, pues 400 sean interinos. ¿Que, hay que solucionar ese problema pues yo creo que sí lo que pasa es que como siempre ahora tendremos otra otra otra contestación a ese acuerdo es decir porque ahí hay gente que está años preparándose unas oposiciones que está yendo a una academia para concurrir en igualdad de oportunidad que es algún principio constitucional a una plaza en la administración vamos a ver también hay luego unos intereses creados porque hay academias que que mantienen otra economía familiar a los profesores y a la gente que, que trabaja allí. Y entonces, bueno, parece que le estamos diciendo que no, mire, si consigue usted por lo que sea entrar de interino, pues igual se queda usted la plaza para siempre. Claro, los interinos, por otra parte, pues también te dirán, nosotros estamos aquí soportando una discriminación laboral porque los, los interinos no cobran en igualdad de condiciones como un funcionario con, con plaza en propiedad haciendo el mismo trabajo. ...o a veces más, porque como hay que hacer méritos... ...delante del jefe, pues pues a veces... El ...jefe de sección, el jefe de tal... ...parece que el interino... tiene ...el que tiene la plaza, como parece ser que ya... ...bueno, pues aquí he llegado, ¿no?... O sea ...pero ahí son muchas las aristas... ...por un lado está bien, pero por otro lado... ...hay otros intereses creados en, en, en otros momentos... Que ah. él, él volvemos ¿eh? a el propio funcionario que tiene su plaza fija claro. ¿Qué, qué pensará yo haciendo preparando una oposición eh, examinándome y obteniendo la plaza y ahora ellos eh, así claro pues al final, más yo tenía un amigo es que... que cogió plaza en propiedad en televisión española y me decía siempre yo entré por la puerta grande dice me contrataron y ahí, y aquí me he quedado Bueno, pero... o sea, que... sí. Y yo había hecho una oposición pues y decía, eso. pues sí, vale, pues yo pues, tuve que... Por eso quizá al final hay que ir al principio del liberalismo puro y duro y que nadie sea fijo de por vida en la administración. <risa> que se ganen en el trabajo todos los días como hacen todo el resto pero, pero de la modalidad. Pero aquello mortal, también ¿verdad? era una barbaridad porque cambiaba el gobierno y cambiaban prácticamente <risa> todos los funcionarios de la administración. Entonces quiero decir que al final habría que replantearse, pero claro, es una utopía total y absoluta, Porque, porque, claro, la administración está configurada así. Y entonces nos quejamos aquí de que hay funcionarios, pero en otros países como Francia, Alemania, hay más uh -huh. funcionarios per cápita que aquí. Y, y lógicamente, la, la administración funciona porque hay gente muy que hace muy bien su trabajo y tal. Otras veces vemos que no tanto. Uh -huh. Y en momentos como hemos pasado con la pandemia, que hemos visto cómo se han colapsado, Eh, ...se han colapsado prácticamente los, los servicios públicos de todo... ...de tramitación de ERTEs, de, de, de ayuda del impuesto... ...el impuesto, no, de la renta mínima vital esa que ha sido un fracaso absoluto... ...entonces al final eh, pues ves que dice bueno, tanta gente para qué... ...pues porque si en un departamento que tramita eso hay 10 personas... ...y en otro departamento que tramita otra, otra cosa ...y que no tiene nada que hacer en determinados momentos hay 200 traspasar, aunque sean cinco de un sitio a otro, eso representa la mesa de, en de, de, fin, del comité de, de empresa, la mesa de, de diálogo no sé cuánto que los derechos adquiridos, eh, yo en esta mesa estoy más cómodo uh -huh. porque la otra silla es peor, luego tengo que salir a la calle y me resfrío, y eso los riesgos laborales son no sé qué, en fin, el funcionario bueno, de otro mundo. Eh, entonces es muy decir necesario. Yo, que al final, al, es lo más necesario, al final los interinos pues lógicamente la ley le reconoce su derecho a, a tener esa plaza claro. por los tiempos que lleva. Pero mm, eh, hay otros también que quieren optar ella. Entonces, eh, la, la puntuación se ve que en algunos casos se ha rebajado el tema de la experiencia y tal para que haya un poco más de igualdad, pero va a ser difícil que plazas que ahora tienen interino durante 10 años pues se la arrebaten a alguien que venga de fuera. Que venga de fuera. Eh, seguimos con, con el Pleno porque hubo, eh, para Compromís se quedó solo a la hora de defender la tasa turística, la aplicación. Al final eh, se votó todos a favor excepto Compromís de no implantar la tasa turística en elche Pero Compromís también obtuvo otro premio. Aquí se quedó solo, pero en su declaración institucional de la Alcudia para pedir por primera vez el regreso definitivo de la dama ...consiguió la unanimidad de todos... Eh, ...Pedro... ...bueno, sí, claro... lo él ...vamos a ver, es que poner impuestos... ...siempre tiene muy mala prensa... y, y tal. ...yo eh, no estoy muy viajado... ...pero sí que he ido por ahí a algunos otros países... Eh, ...y a pagar la cuenta del hotel... ...siempre eh, he pagado la tasa la tasa turística... ...bueno, pues ya me había hecho yo lo, las cuentas... ...de que el viaje me iba a costar X... ...y, y, y ya lo tenía previsto, pero... Eh, Aquí en estos momentos pues yo creo que no no, no digo que no sea necesaria una tasa turística porque efectivamente el turismo que llega pues también produce unos gastos que intrínsecos a la ciudad la limpieza, en fin lo que sea pero en este momento pues posiblemente no sea el más adecuado para para poner Aplicarla. esa tasa mm. turística mientras que sí que es el momento adecuado para pedir la dama hoy mañana ayer antes de ayer el año que viene porque no nos la van a dejar Entonces pues bueno, pues siempre seguirá siendo el momento adecuado para solicitar la, la dama y que tenga la unanimidad del pleno y venga y pues, adelante que venga la dama, ya lo dice, la, ya lo la, dice canción. la la canción, ¿verdad? Aromas ilicitanos. Sí, vamos a ver, es que esto es <risa> esto esto es una, es una pues un tema de con, con vamos, con trucos, ¿no? Es decir, el PSOE y Unidas Podemos y y Compromís deciden llevar adelante la tasa turística en la Comunidad Valenciana y que se y que se vote y se prohíba. Pero el PSOE está en contra. Entonces, eh, pero no solo eso, sino que la tasa turística, si se aprueba a partir del año que viene, cada ayuntamiento decidirá si la aplica o no, es decir, uh -huh. mm, es decir, mm, nada, esto es, <risa> esto es un bluff total y absoluto. Entonces, claro, hay una batalla ahí, entonces, claro, la declaración es grandilocuente, no, no, nosotros a favor, nosotros en contra y tal, al final, claro, estamos hablando de una, de una entelequia, de decir, vamos a ver esto, primero habrá que ver si se aprueba, y luego será optativo a cada municipio si se aplica o no se aplica, entonces, quiero decir que al final el secretario autonómico también está en contra y dice que la va a proponer, está en contra, es de decir, Bueno, es que, es que es alucinante, esto, vamos a ver, el Cheno es una ciudad turística como para decir aquí nuestros hoteles, vamos a grabarlos porque aquí es que podemos sacar una cantidad de, de recursos para la ciudad, pues bueno, pues, lamentablemente los hoteles que tenemos son los que hay, no hay visos de que aumenten. Eh, en un futuro próximo, entonces, pues bueno, pues es, es, es muy limitado. Vale la pena la recaudación, poner en marcha esto y que luego siempre cuando reserven aquí en Elche pongan más tasa turística, que a lo mejor eso lo dirá la gente, bueno, pues si está ahí, pues si no, pues me voy a, a, a visitar a Orihuela. ...que no me la cobras por decir algo... ...bueno, aquí los hoteles que tenemos... ...hay tres en parque, en zonas industriales... ...que ya mm -hmm. te puedes imaginar los, los que claro, vienen, los que se que a, que hospedan ahí, ahí... ...a que vienen, no vienen a hacerle fotos a la... ...a claro, ...que venga el negocio, que venga el negocio y de la vida... ...qué turismo ni qué cosas, si voy a hacer negocio con usted ...en fin, un tema complicado... ...pero bueno, me parece esto un poco tema dura de pelo... ¿verdad? ...lo apoyamos, pero estamos en contra... ...y luego, aunque se apruebe... ...se aplica si o no se aplica... ...depende de cada uno lo que quiera... ...en fin... Eh, Estamos perdiendo el tiempo en tonterías. Y de la dama, que la dama haga parte. ¿Y, y la dama. Bueno, la dama se puede, igual que las declaraciones con el trasvase, no sé qué tal. Vale, todo de acuerdo y todo. Acuerdo. <risa> Pero la dama, por pues, estar la dama en su eh, sitio y ya. no venir de momento. Eh, vale. Y, y no, en fin, eh, si se pueden, todos los días, todos los plenos se pueden hacer declaraciones que venga la dama. ¿Pero se supuesto? pierde el tiempo en los plenos? se no, no, vamos el... ver, los plenos también hay un sí, debate. Sí, bastante. bastante. Mucho. <risa> sí, bastante. Sí, yo ayer bueno, ayer, el pleno de ayer fue muy importante porque se aprobó la modificación presupuestaria con sí. la abstención de toda la oposición, lo, el plan anticrisis que se una, consensuó. Sí. Eso no un, fue bueno, una pérdida de tiempo, desde en luego. Una, en un episodio del Big Bang Theory esta a sí. la serie de televisión, eh, eh, Sheldon le dice al, al, al ingeniero de este aeroespacial que tenemos, dice, yo no sé yo no digo que no seas bueno en lo que hace, lo que digo es que lo que hace no sirve para nada. Pues bueno, es lo mismo para el pleno, es decir, bueno, están bien, estamos allí, se han dicen tal, no sé, qué. lo, lo, lo de la de que paren Charmartin que, que se, se puede bajar uno a ver la sala de trofeos del Real Madrid, eso fue ya de pronóstico reservado. Bueno, ¿Qué, esa fue dijo, una que, que, que pero lo dijo fue con... la vale, lo dijo Alberdi el de Vox, pero puso la, el humor, ¿no? La eh, había que reírse con sí, tanto intensidad en el debate. Sí, usó la gracia, pero Eh, quiero decir que vamos lo que tenía que pedir Albert es un estudio yeah. serio, riguroso, de los pasajeros que suben a las estaciones del AVE de esta provincia que se sepa dónde van uh -huh. y igual nos llevamos una sorpresa igual no vamos todos a ver ya. el Museo del Prado que ya quisiera yo, pues vamos a lo a, eh. a coger un enlace para ir a Santander a Galicia uh -huh. o a la ah. zona de negocios de, de, de Chamartín que ya. está que está allí al lado de la estación o sea igual bueno, vamos en y, y en, en cuanto Trump. al tranvía el Tram, como dice Gaspar, el que Compromís y PSOE hayan rechazado la propuesta del PP de que se implante en el Che, en el pleno de ayer ah, ¿qué okay. os parece? Yo no lo veo es que sigo sin ver el tra yo el lunes cogí el cercanía murcia alicante o sea no hablo con tal estaba previsto que llegase a la estación de Carrús a las a las 10 eh, a las 11 menos 8 minutos yo me subí al tren en esa estación esperando a las 11 y 25 eh, no, de eso no nos no dicen nada están con el tran tracatrán ahí liados, que si venga el Trump, cuando tenemos la infraestructura hecha, hay que mejorarla, hay que aumentar las paradas, pero hay una infraestructura... Eso es lo que dice el alcalde, mejorable. que hay que mejorar las cercanías. Claro, pero, pero es que, que se no lo se diga se me... la ministra de movilidad. No se mejora, llevamos sin mejorar Pues ahí cercanías. es donde hay que salir a la calle, con no, la pancarta. Yo, sí. eh, <coughs> lo decía el otro día en el artículo, en el ¿Mm? periódico, eh, la diputación quiere hacer un estudio del Trump, pues que lo haga, adelante, claro. a, a favor, pero a muerte. Como si quiere hacer un estudio de la implantación en Elche de, de, que sé, del, del metro. Eh, estudio La diputación tiene dinero, no sabe qué hacer con él, entonces aparte de repartirlo de una forma un tanto a veces eh, en fin, no muy clara entre los ayuntamientos y tal, pues bueno, si quiere hacer un estudio, pues bueno, no veo por qué no se puede hacer un estudio del TRAM, cuando el TRAM era una infraestructura que han demandado y apoyado tanto el PP como el PSOE. El PP eh, lo anunció Cams aquí cuando se inauguró la, la vía Parque, que iba a ver por el centro iba a pasar uh -huh. un, un trama ahí magnífico, y del cual no hemos visto, pero no lo hemos visto ni gobernando el PSOE ni gobernando el PP aquí en el ayuntamiento. entonces Y el PP, aquí Antonio Amoró, fue un concejal de movilidad también que anunció en su momento. Me da cuenta que no, no tenemos tiempo pues, y Yo y necesito y 20 y segundos para contar una historia que si no venga, la cuenta. cuento me reviento. Estoy leyendo un libro de un autor árabe ...que está afincado en Alemania y ese autor en ese cuento, en ese relato, cuenta cuenta que hay un cuento árabe... ...que dice que la palmera es un árbol sensible y amable porque Dios la hizo con el barro que le sobró de hacer Adán y Eva que hay un cuento árabe que lo que, que cuenta eso... humano yo que soy no soy creyente especialmente pues pues me emocionó cuando cuando lo leí la verdad me pareció muy bonito o sea y, y claro estamos en la tierra de palmeras pues sí eh, eh, eh, eh, me, me has puesto eh, el final pero lina, es que bueno eh, quería hablar que, de la retirada de la modificación del plan general del pleno menos mal que no se debatió sobre ese asunto peliagudo al final ¿Es lo razonable? ¿Había que separar esas calificaciones pero, de suelo del convento? es como cuando se presentan modificaciones de tasa y tal y van todas juntas. Entonces <risa> la, op la oposición siempre se queja y dice, oiga, es que a esta, a esta y a esta estamos en, a favor, a esto estamos en contra, pero nos hace usted votarlas todas juntas. Pues yo creo que estos son modificaciones importantes y que merecen su tratamiento y su protagonismo independiente, cada una de ellas. Claro, haría. por eso, ¿entendéis que pudieran llevar Pero las juntas? Lo, lo raro es que no, se, se que que no hiciera desde el primer momento eh, así. Ruth dice que, que con ese, esa modificación hay cosas extrañas. ¿Las hay? <risa> no lo sé. <risa> es que rujo cualquier cosa que ¿No haga... Tienes de, cuento, co Pedro, ¿No tienes un cuento, Pedro, para...? No, yo, yo había puesto... <risa> yo... Yo pensaba que íbamos a cerrar una... ya el debate y pues no. digo, pues, voy, a, voy a poner el colofón <ríe> con, con la palmera, pero <ríe> es que, la... que necesito la metáfora. Bueno, pues os dejo otro asunto también, no es extraño, sino eh, que es como las quinielas, ¿no? Ya tenéis candidato para el Partido Socialista, los demás partidos, bueno, el Vox no está tampoco claro el candidato, porque no bueno, tengo bueno. claro ni siquiera eh, qué partido tienen. Pues eh, a mí me han soplado en, en, en una orilla, en una oreja que hay posiblemente un tapado que puede le puede funcionar a Alejandro mmm, Soler, que es otro Alejandro Pérez. Mm, es verdad, hacía tiempo que no a hablar de mm, quién bueno. fue el portavoz, el número 2 de Alejandro pues, Soler. no sé si ha sido una maldad la que me han contado o, o, o van por ahí los tiros, no lo sé. En, la ahí época, lo dejo. en las primeras corporaciones había siempre del PSOE candidato, o sea, y um, militantes, ¿no? militantes de estos de, de toda la vida de históricos que cada vez que íbamos los periodistas nos enseñaban su lista miren mira esta es la lista que se está manejando ¿no? y todas eran listas por ahí a ver quién edit y, y no entonces, acertaban entonces ya con Diego Macías se cortó eso dijo aquí delita ni una o se aprueba por la mañana en la asamblea antes de la asamblea se da a conocer y por la tarde y efectivamente ya de entonces pues ya no circulaban tantas listas. Bueno, en fin, se ahí. Se tenemos vuelto otra vez un poco al, al tema de la. Dejémosla ahí la incógnita en el aire, solo sabemos de momento que el, el alcalde opta Tiene muchas ganas. opta repetir. Sí. sí. Y que va a ser difícil eh, que públicamente se le rebata eso, si no es con una candidatura de peso, no un tapado así que salga y tal. ...más viendo las encuestas como va, que el PP va subiendo a nivel nacional... ...y siempre hay un reflejo a nivel local... ...entonces eh, a veces ir sobre seguro pues eh, garantiza... ...cuando no hay una, eh, digamos, una oposición ciudadana hostil... ...hacia el, el, el alcalde, pues bueno, y, y la tradición del PSOE siempre ha sido esa... ...pero bueno, en política todo es posible... Y, y bueno hay que esperarlo y hay que esperarlo ya, ya hablaremos después de fiestas sí. eh, no antes antes porque crees? seguro que en el inicio del verano si, si realmente hay otro candidato a, al margen mayor claro, ya ya no queda tiempo porque hay que sacarlo cuanto antes para que la ciudadanía lo conozca al menos sepa quién es para poder votarlo pues estamos en mayo <ríe> pues ya verás como en, en junio después del debate quizá del estado del municipio se, se hable de ello no lo sabemos, son quinielas, eh, que volveremos otra vez dentro de 15 días a hablar de ello. Eh, si no con vosotros, con otros protagonistas, aquí en la tertulia de los periodistas de los miércoles. Gracias, Pedro, gracias, Gaspar. Un placer.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 Pues queda apenas eh, minuto y medio para llegar a las 10 en punto de la mañana. Nuestra compañera Marga García ya está preparada para seguir informando de las previsiones informativas de esta jornada de miércoles eh, 4 de mayo. Nosotros, La Glorieta, se marcha, vuelve mañana con otro relato de las noticias locales. Que tengan un buen día. Hasta mañana.